Y le damos la bienvenida a Ondas Laburantes en el Éter, hoy acompañándonos del otro lado, Cecilia. Buenos días, Ceci, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, todo muy bien, por suerte. Eh, ¿Qué anda pasando en el mundo de les laurantes? En el mundo de los laburantes, eh, bueno, eh, semana a semana nos sorprenden porque parecía una semana tranquila eh, con un anuncio de jornada nacional hecha por la CTA Autónoma, no recordemos la CTA que conduce Hugo Cachorro Godoy, eh, un anuncio que había hecho la semana pasada eh, por... Eh, Eh, el salario mínimo vital y móvil del que estuvimos hablando la semana pasada, precisamente, eh, se había reunido el Consejo del Salario y fijó una nueva pauta de, del salario mínimo, eh, que no es convincente para nadie, evidentemente, y entonces la CTA lanzó una jornada nacional para el día de hoy. No, perdón, eh, me estoy confundiendo. Para el lunes 5. Eh, en principio iba a ser para el martes 6, eh, pero... No sabemos, suponemos eh, que por eh, porque es el mismo día que se, se dictamina el, el veredicto contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa de vialidad, tal vez por eso cambiaron la fecha para el lunes 5. Pero bueno, como decíamos, eh, venía sin grandes olas eh, esta jornada nacional. Eh, era una jornada que se había anunciado con, con la participación de organizaciones sociales y políticas públicas, eh, como en la medida en que no se llama a paro eh, los sectores de trabajadores formales estatales eh, básicamente que son quienes mayormente componen la cta autónoma difícilmente pudieran participar eh, no es una jornada que se esté agitando tampoco en los lugares de trabajo según lo que pudimos eh, averiguar con compañeros que están eh, en los sindicatos en ATE particularmente particularmente eh, Pero bueno, eh, resulta que estos últimos días eh, quienes sí empezaron a, a agitarse un poco más son las organizaciones sociales, eh, recordemos los eh, los movimientos desocupados eh, que vienen cobrando principalmente el, lo que se llama potenciar trabajo, que es el, eh, lo que nuclea a todos los, los programas eh, sociales eh, que se venían recibiendo y... Que el gobierno se ha definido en, en recortar de alguna manera eh, de manera paulatina eh, y, y dando eh, algunas excusas o, o bueno haciendo algunas denuncias que ahora vamos a, a comentar mejor eh, entonces bueno eh, los que sí pasaron a estar en, en pie de alerta y movilización son las organizaciones sociales eh, Porque, bueno, este mes eh, no saben si van a cobrar, cuándo van a cobrar el, el potenciar trabajo y además hay eh, una intención de, de separar ¿no? en lo que es el, el monto de potenciar trabajo del salario mínimo vital y móvil. Entonces, momento mejor a que me estoy refiriendo sí, sí como para ir eh, tenemos por un lado una cta que convoca a movilizar pero no convoca al paro por lo cual una movilización eh, que no estaría eh, haciendo parte a las bases de la propia cta y mm -hmm. los movimientos sociales que siguen marcando eh, digamos la agenda de la conflictividad en la calle y siguen marcándole la cancha en la medida de lo posible a un gobierno que sigue ajustando Exactamente, porque además son eh, lo, a los que primero está atacando, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, lo que yo comentaba era el... el se, a ver, porque son, son varias cuestiones. En principio, eh, eh, la AFIP, eh, o bueno, se anunció que eh, las personas que compraran el potenciar trabajo no iban a eh, poder comprar dólares. ¿No? un um, eufemismo, um, un chiste de mal gusto, eh, llamémoslo como nos parezca, eh, pero bueno, eh, esto fue como un, un primer señalamiento fuerte hacia las organizaciones o, o, o los, los trabajadores desocupados, eh, como si eh, pudieran acceder a algún tipo de de ahorro eh, con, con el, el salario que están cobrando actualmente con, con Potenciar Trabajo. Eh, a partir de acá eh, hubo una denuncia que resultó ser falsa, pero tuvo mucha repercusión mediática, de que había efectivamente muchas personas eh, que cobraban Potenciar Trabajo que, eh, eh, compraban, eh, que estaban comprando dólares, entonces todos los datos de, de, la, de las personas de estas personas eh, se las dieron a, a la FIP para que sean revisadas eh, y entonces la ministra la flamante ministra de Desarrollo Social todos los apás dijo que este mes de diciembre eh Estos trabajadores no iban a, a percibir el potenciar trabajo hasta tanto no se hicieran los cruces pertinentes entre eh, el, quienes cobran el, el plan y eh, la FIP, no digamos Entonces se echa todo un manto de sospecha sobre eh, las personas que eh, acceden a un monto que, como habíamos dicho, es la mitad del salario mínimo vital y móvil, que en marzo del año que viene va a llegar a 70 mil pesos. O sea, estamos hablando de unos 30, 35 mil, no sé el monto exacto en este momento del potencial trabajo, pero estamos hablando de montos realmente bajos. Eh, pero se está eh, planteando un escenario de persecución eh, para hacer el, el segundo paso, digamos, que se está pretendiendo, que es eh, desenganchar, como decía yo, el monto del de, de potenciar trabajo del salario mínimo vital y móvil así las negociaciones paritarias eh, no tienen eh, esa ese ancla por decirlo de alguna manera eh, de los planes sociales todo esto en definitiva digamos va a, a repercutir digamos en más ajuste como si actualmente digamos un cobrar por debajo de, de, de la canasta de indigencia, digamos, del, de la línea de indigencia no fuera poco, ¿no? Eh, entonces, estas cuestiones pusieron en, en pie, de lucha, digamos, en alerta máxima a las organizaciones sociales que han sacado un comunicado, hoy a las 9 van a estar realizando una conferencia de prensa, la, la coordinadora eh, por el cambio social, eh, junto a la unidad piquetera en el obelisco, y van a participar de la jornada que, como decíamos, está convocando eh, la CTA Autónoma para el día lunes 5. Eh, que, bueno, por su parte también la CTA Autónoma va, está convocando una conferencia de prensa para hoy a las 2 de la tarde y eh, la jornada comienza a las 10 de la mañana con una movilización a desarrollo social, a trabajo, a salud, al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y a Desarrollo Social. Sí, estas esta sí. medidas, digo, lo de separar el, lo del salario mínimo y el potenciar el trabajo, es claramente ap a eh, apretar un poco más ese ajuste a eh, los sectores más empobrecidos, porque es digo, la mínima que se puede pensar, incluso ya el salario mínimo está por debajo de la indigencia, cobrar la mitad de un salario mínimo como si eso fuese eh, digno, es eh, ya, ya de por sí es terrible, separar eso... Eh, no va a llevar más que a ajust seguir ajustando en los sectores más empobrecidos exactamente y como decía son medidas eh, que tal vez no tengan una rep repercusión eh, tan grande en lo que es eh, lo que sería mm, salir de la crisis eh, o, o, o aumentar la crisis quiero decir digamos sino que eh, apunta a perseguir a, a, a los sectores más empobrecidos que son los que eh, precisamente están en la calle, como vos bien decías hace un rato, eh, marcando la agenda, eh, contra el o, digamos reclamando por aumento en el salario mínimo, pero también eh, porque se, se paguen en tiempo y forma los, los planes y bueno mejores condiciones de vida en los barrios. Eh, eh, o sea que en estos últimos días eh, ha cambiado el el tono y bueno, veremos cómo sale la movilización eh, la movilización del día lunes, porque si bien digamos esta movilización está convocada por la CTA Autónoma, recordemos que eh, entre las organizaciones sociales hay organizaciones que eh, venían apoyando al gobierno que eh, o que tenían digamos cierto eh tono menos críticos respecto de la, de la política llevada adelante por el peronismo, pero que también les toca directamente eh, este ajuste. Sí, ahí también está el llamado, ¿no? Es a, al, al movilizarse también a poder despegarse lo hicieron tibiamente con ahí algunas declaraciones en contra de las medidas, pero bueno, eh, es un poco también lo que como arrancábamos esta columna, no eh, a realmente tomar posición frente a este ajuste, si se convoca una movilización desde la CTA que se convoca un paro para que los trabajadores puedan participar, si se está en contra de una medida que toma el gobierno, estar en la calle para demostrar que eh, no se puede seguir avanzando por ahí exactamente y todo esto va a suceder digamos en la misma semana como comentaba al inicio eh, en el que también se va a estar dando el, el veredicto digamos el, eh, contra en las acusaciones contra Cristina Fernández hay que ver digamos si efectivamente sale sale condenada eh, la CTA de los trabajadores conducida por Hugo Sasky y en realidad eh AT, lo que es AT Capital está amenazando con un paro en caso de que eh, sea negativo la, la condena a cristina fernández lo cual bueno puede digamos ser parte de, de una política de un sector de los trabajadores pero pero bueno no se están expresando abiertamente contra eh, contra todo este contra todo este ajuste y persecución, y además, digamos, el salario de los trabajadores estatales, eh, si bien, por supuesto, que está por encima de, de la, del salario mínimo, eh, en muchos casos está por debajo de la canasta básica ¿no? de alimentos, ¿no? o sea, que motivos sobran para, para salir a pelear, pero bueno, digamos, acá probablemente eh, tiendan a, a confundirse algunos digamos a, a algunas reivindicaciones. Cecilia, antes de cerrar, no sé si quedó alguna cosita antes de despedirnos. No, simplemente digamos eh, recordar o, o enmarcar que todo este ajuste eh, es parte del, de las políticas dictaminadas por el FMI eh, para, para el pago de la deuda, eh, como bien dice la Coordinadora por el Cambio Social en su, eh, en su comunicado del día de hoy, eh, Se persigue a los sectores más empobrecidos, pero no se dan a conocer eh, los datos ni se persigue a quienes realmente están eh, ganando en medio de toda esta crisis. Eh, al contrario, se les favorece con eh, con el dólar soja, distintos tipos de dólar digamos cuando eh, no liquidan la, las, eh, las cosechas eh, y, y son los que primero tendrían que ser investigados eh, para para bueno, digamos, dar una salida real a, a la crisis que estamos viviendo, pero otra vez más se, se condena a los sectores más empobrecidos. Totalmente. Cecilia, te agradecemos como siempre la comunicación y estas ondas laburantes en el Éter. Nos encontramos la próxima. Hasta la semana que viene. Un abrazo. abrazo.